Köszönöm. cortina nueva. Muy bien, eh, bienvenidos al Palermo de los Simios, otro sábado más, un sábado con lluvia, un sábado con el um, tránsito lento, diría, eh, no estoy refiriéndome al eufemismo de no poder hacer caca, sino al tránsito lento en la ciudad, que se debe... Bueno, en un, en un punto es eso, ¿no? La ciudad no puede defecar su, su tránsito. Sí, sí. Aparte, Cada tránsito lento es una palabra que va a quedar en el, en el olvido eh, yo creo que ya las propagandas de yogur están cada vez más cerca de decir caca en cualquier momento van a decir caca, sorete. no puedo carcar Viajes a cada nivel me viene diciendo eh, no no es... me siento pesada hace tiempo que no puedo cagar que por... y ahí la propaganda activia con activia, Igual, me eche digamos, un garco es lo que dicen se puede disfrazar de lo que quiera me siento hinchada estoy pesada tengo o sea Tenés un tapón, no estás sí, cagando. No claro. estarías pudiendo cagar. sea, es que esta es la misión notar de estas propagandas. Después voy a ¿Sí? pasar a presentar al staff. Ustedes ya los conocen todos los sábados, están con ellos. Pero me hicieron notar que en las propagandas de Activia, las que no pueden cagar están vestidas de marrón y las que pueden cagar de violeta Activia. Sí. Loco, están vestidas de caca. O sea, la, la, la, la situación <risa> es, bueno, yo estoy cub Ya la caca me sale por los poros, mi ropa que era blanca se manchó con caca. Sí. Porque Igual, no... cagar y volverse violeta es bastante polémico también También es polémico Ah, no, ¿no? bueno, ¿no? es por, ¿no? por la ciruela, claro la siluera, Ah, ¿sí? la ciruela, silu... ¿Sí? chicos, no había entendido sí, sí. nunca este concepto Bueno, y lo... entonces la caca llegará hasta el cerebro de estas mujeres eh... Sí, siempre Siempre, ¿no? Bien. Son, son, son siempre mujeres también. Siempre mujeres Bueno, voy a aprovechar que se escuchó una voz distinta Hace tiempo que no lo teníamos acá, así que lo voy a presentar primero Federico, la máquina de of Walder <ríe> Aplausos Buenas Hola, Feder Buenos días, ¿cómo están? todo Hola, Fede, te sabemos mucho La última vez está que bien. te escuchamos acá en la radio fue cuando justamente yo estaba detenido en el zoológico, Ciertamente. fue en esa noche de represión intensa. Eh, bueno, también con nosotros está eh, Agui, Agui Roldán. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotros, Agui, Agui sí. Eh, sí. vos sos una de las mujeres que sufren el flagelo del tránsito lento también. No, para nada, Perfect. nunca me pasó. Bien. Y mi amigo Emiliano Banquina Agullo. ¿cómo andás, <ríe> bien. Bien, todo tranquilo? Bien. Muy bien. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Y ya que hablamos de tránsito lento, queremos hablar de esta semana el tránsito lento en la ciudad fue... Qué conductores, no, qué, qué, qué, ni qué me conductor... Junta todo con todo... Hoy el tránsito lento también hubo en la zona de Once, les avisos que se van a ir por allá, están todos los padres irresponsables que se olvidaron de sus hijos durante toda la semana y que mañana le quieren regalar algo, van a Once a comprar cotillón. Por Dios, ayer era las 10 ah, de la noche día, Mañana es el día había del niño, sí. A las 10 de la noche todavía había colas en las jugueterías Llenas de gente la Las personas que envuelven los regalos Afuera porque se ve que ya no entran adentro Una cosa tremenda Triste, triste, me comparezco con todos los padres que están Escuchándonos, que tienen que salir a comprar Cosas a sus hijos porque Alguien puso ese día La vida conmemoración a la Declaración Internacional de los Derechos del Niño. Nada, sí. tiene que ver con los regalos. En ah, no lo hagas laburar y pegarle un toque menos y claro. reivindicás más los derechos claro. del niño. Que... Dale un beso antes de dormir y listo, papá. Claro. Me que no tenés que alguna cosa para... Eh, cuanto más grande tu culpa, más grande No el barquito de los Playmobil. No sé, ¿qué Oy, se regala qué ahora? No tengo, idea. no tengo idea. Yo me preguntaba... Siempre Juan? quise el barco de los Playmobil. Yeah. Sí, yo nunca yo lo pude. Sé ¿eh? sí, es que no fui buen hijo yo. Yo tuve la nave espacial igual, ojo. Eta. Nave Yo jamás. tuve la nave espacial trucha Eso fue durísimo no, Porque era la, no la no es? era. Ya, era la no nave espacial sí. La no nave espacial era Era una no nave espacial como una Mirá, fuiste un accidente Tomá. La no nave espacial acá. Porque le faltaba la trompa Porque te compraron el repuesto para ti. Claro, era el repuesto ah, Y lo vendieron como nave espacial. Ah, ah, la nave espacial Acá tenés la nave espacial ah, ya, qué feo eso Claro, después voy a la casa de un amiguito Y veo que era la nave espacial de verdad no, no. No, yo tenía la, la, la, la, la torta la que era así una cosa claro, ronda, eso. No, eso con, con un habitaciones. Eh. Eso es me lo regalaron lujo. cuando nació uno de mis hermanos menores. <risa> me dijeron no te, sientas, <risa> vamos, <risa> no te sientas tan solo. Nos vamos a olvidar de vos por un par de... La vida pesca pero vida. tenés una nave espacial. Por bueno, el resto de tu vida. Bueno, bueno eh, el tránsito bueno. lento de la ciudad no fue por el Día del Niño esta no. semana sino que tuvo que ver con eh, ¿cómo se llama? Este, la medida de fuerza que ya venimos hablando y que había arrancado el fin de semana pasado sí. de los trabajadores del subte. Sí. Eh, ¿Agui? ¿Qué querés contarnos? De eso? No, en realidad los trabajadores, nosotros venimos hablando del conflicto del subte hace un montón de tiempo, porque en realidad la paritaria del subte estaba pactada para febrero de 2012. Estamos en agosto sí. y todavía no pudieron cerrar en el, el, lo que pidieron en aquel febrero, que era un 28% de aumento, que es más o menos lo que están pidiendo todas las... las eh, Las gremiales, digamos, sí. prácticamente todo el país está pidiendo eso. Lo que se hizo en su momento fue que... Eh, Metrovías dijo, por esto del conflicto entre gobierno y ciudad, que no tenía los fondos, entonces no podía darle el aumento que querían. Negociaron un 20% no retributivo o sea... hasta eh, el mes de... Hasta ahora, justo agosto. Y ya pasaron 11 días del mes de agosto y todavía Metrovías sigue diciendo que no tiene la plata para pagar. Uh -huh. Por ende, los, los trabajadores del subte tuvieron que volver a, a levantar, a, con la medida de fuerza justamente para que se cumpla esta negociación que se iba a retomar en agosto. Bueno, muy bien. ¿Estamos en comunicación? No, listo. Más tarde, más tarde vamos a estar en comunicación con alguien. Bueno, Después hablamos sobre los gestitos que hay que hacer y cuándo hay que hacerlos, entonces con nuestra querida productora. Dani el pulpo teléfono le mandamos un beso. Tiene muchos brazos que hacen muchas señas a la vez. El por pulpo, eso, ¿el ¿tú es el pulpo? un pulpo. ¿tú pulpo? Tienes, mientras con un brazo te dice ahora hay una comunicación telefónica, con otro te dice... Eh, no. no, nada que ver. Y con el otro te dice de dónde... Y te pone cara. Es que sin bebote se siente perdida. Claro, hubo una tregua pactada hasta agosto donde se revolvió donde se si iban a volver a abrir las paritarias claro, porque lo que, porque lo, que, claro, lo, que lo que el grupo Rogio dijo es ahora no podemos afrontar este 28% negociamos uh -huh. un 20, no retributivo que es una cagada, claro, para el retributivo, del trabajador para el que escucha, queremos decirle que es, es, es, es ese tipo de ingreso que no eh, afecta a, los, a lo que sean las cargas, claro. las cargas sociales, sociales. Claro, y, y no entra, y, no juega no. parte del monto total del salario, claro. digamos, pasa a ser, es como si contara como una suerte de salario indirecto. Es una guitita ¿Cuál? ahí, un puchillito ahí. Claro, que es otra otra de las formas de pagar una parte del salario enero, digamos, bastante uh -huh. preocupante, pero está bien que se acceda, digamos, del año pasado a hoy, no a, a, sí, a hoy no tendrían ningún tipo de aumento, por lo menos consiguieron un 20. Claro. Lo que quedaron, lo que negociaron fue, bueno, no vamos, no luchamos por salario hasta agosto, pero sí por mejores condiciones de trabajo. Uh -huh. Metrovías siguió eh, respondiendo, digamos, por la negativa. En el medio se queda sin el subsidio que le corresponde al gobierno de la ciudad. Eh, aún después del tarifazo dice no poder pagar, uh -huh. no solo los aumentos, sino el propio... Está bien, cielo Escucha no ternos. te caigas. ¿Escuchan los tuyos, nuestros oyentes? No, hasta las dos se puede quedar tranquilo. Hasta sí. las dos estamos. Sí, no, igual a mí me llamó el chabón, el que maneja el cielo, y sí, me dijo que hasta las, hasta las dos estamos. Hasta las dos estamos listos, perfecto. Eh, eh, bueno, lo que... D ¿Dónde quedó perdón? Que iban a estar con la... Sí, subsidios, que subsidios. Le sacaron los subsidios, ah, los subsidios listo, y que es, no podían seguir afrontando bueno, entonces, el aumento. Y el argumento de Metrovías es no solo que no le alcanza para estos aumentos salariales que son necesarios porque tiene que ver con que el salario pueda estar un poco a la altura siempre corriendo por detrás pero un poco a la altura de la inflación eh, argumenta también que no puede eh, efectuar el mantenimiento sobre las formaciones que están hoy en, en circulación, por ende saca 20 formaciones uh -huh. lo cual hace que ya hace meses que estemos viajando como el culo, los que usamos el subte sí. eh, se nota muchísimo, de hecho hay cartas a los usuarios denunciando el conflicto que existe entre gobierno de la ciudad y gobierno nacional porque el usuario, sería, el, el usuario y pobre Grupo Rogio sería una suerte de víctima de una disputa en la cual ellos no tendrían nada que ver. ¿no? ¿Rehenes del sindicalismo? Rehen... No, no, no. <risas> Rehenes, en realidad, de la disputa intergobierno. Ah, eh, eso es lo que, lo que ellos denuncian. Uh -huh. Que esa, esa disputa, a su vez, está trabada, en realidad. Todavía sigue sigue Macri sin hacerse, hacerse cargo del subte, bueno, en realidad... habiendo bueno, ese... aumentado, porque el aumento del 127% por por ciento justamente eh, había sido con la excusa de que al hacerse cargo el gobierno de la ciudad claro. del de la de la del servicio la, la nación retiraba ese subsidio que se que se daba eh, que un, aproximadamente el 50% de los subsidios estatales. Sí, la mitad. Sí. Pero entonces el tipo aumenta el boleto diciendo, bueno, como no no tengo más subsidio, hay que aumentarlo, pero después no se hace cargo, con lo cual termina siendo un aumento exclusivamente en beneficio de, uh -huh. de la concesionaria privada. Del bueno, y Rosa. ahora, sin, todavía sin hacerse cargo, lo que dijo ayer, antes de ayer, dos días, eh, eh, el subte, la tarifa subte, tiene que ser de 5 pesos con 50. Claro, dijo eso, eso una, Macri, Macri, sus mira, mira. declaraciones, claro, agarrándose a la posibilidad de que, el, a la posibilidad no, a lo que efectivamente va a pasar, que es que en algún momento el gobierno nacional va a dejar de hacerse cargo del otro 50. Claro. Digamos, hoy el subte está funcionando con el 50, el subte. Eh, Metrovía se está Señor. lucrando con la mitad del subsidio que tenía el año pasado claro. el tema es que Macri agarró el subte, esto lo llamamos bastante acá también Señor. agarró el subte, lo tuvo por 5 días lo aumentó casi un, un 200% solamente porque sostenía que no podía pagar eh, la parte del subsidio que estaba, estaría dejando de pagar el gobierno nacional lo aumenta y después lo devuelve Claro. El gobierno nacional, por supuesto, no disminuye la tarifa del claro. subte, digamos, mm. es un ataque directo al salario de los trabajadores, le chupa un soberano nuevo y lo deja funcionando así, mitad céfalo, mitad claro. eh, en, por el gobierno de Macri. Macri al final tuvo que hacerse cargo, el Ministerio de Trabajo de acá de la ciudad se hizo un poco cargo, dictando una conciliación obligatoria, solamente porque la justicia nacional, los digamos eh, por orden judicial los igual, interpeló a tener que justamente mediar en este conflicto. Igual es el poder judicial el que se hace, el que media claro, no, claro. No, no no no es el no, no es el ejecutivo. ejecutivo pero es una conciliación obligatoria que los trabajadores rechazaron Digamos. En realidad, no se rechazó, se sentaron a negociar, uh -huh. pero digamos, se terminaron firmando en lugar de una conciliación, tres actas distintas a donde cada uno de los actores intervinientes firmaron cuáles eran, digamos, sus sus, sus reivindicaciones, sus sus digamos. Por un lado estaba la UTA, que terminó cerrando en un 23% con Metrovías, por el otro lado estaban los metrodelegados que estaban pidiendo claramente otra cosa y por otro lado estaba Metrovías haciendo denuncia digamos de que se quedaron sin los subsidios y que eh, li, y denunciando la intransigencia de los trabajadores uh -huh. eh, hay una cuestión acá que vos mencionaste que es quizás la más eh, la, una de las que a veces uno dice bueno pero si no pueden no pueden no que es la discusión el argumento de, claro. de, de, de del grupo rollo de que no puede afrontar la suba de salarios uh -huh. Esto en realidad es una cuestión que es, por lo menos, engañosa. En la medida en que, en que, que eh, yo por ejemplo, acá tengo una, una, data, una data que saqué de internet que dice que el, el balance contable presentado por la empresa Metrovías en la Comisión Nacional de Valores, entre dos, eh, arroja una ganancia de 6,4 millones durante 2011 mm. y 35,9 millones en el en 2010. O sea... Y creció su balance. Claro. Claramente. Lo que no se dice en este balance es que el Grupo Rollo no solamente controla la concesión de metrovías, sino también se autocontrata a través de distintas empresas que tiene funcionando claro. en eh, los.. En, asociadas al, al subte. Por ejemplo, tiene una empresa de publicidad que es la.. Metronec. Metronec, que es la que se lleva el grueso a la de las ganancias y que de hecho en 2010 facturó, facturó más que Metrovías. Es la que se encarga de la sí, publicidad en las, <risa> las escaleras, en el, los vagones. En sí. Los... sí, esto aguita que al final del mes y al final del año más todavía entra al mismo grupo, al mismo holding, con lo cual digamos, claro. apelar a la, a la falta de, de dinero es medio... Entonces, contra la, la ganancia de 6,4 millones durante 2011 de Metrovías solamente habría que, habría que hablar de los 100 millones anuales que se lleva el grupo rollo uh -huh. todos los años. Sí, con lo claro. cual, por lo menos es poco transparente la concesión y la, y la, y la empresa esta familiar, la familia rollo, que aparte, eh, el propio Debido la mencionó como la empresa que más eh, contratos con el Estado tiene, el Estado Nacional me refiero, ¿no? sobre todo en lo que es obra pública. Eh, digamos que no puede afrontar este grupo el aumento del salario que están pidiendo los trabajadores de por lo menos es discutible. Pero aparte, digo, es raro la manera que, en la que, digamos, yo no sé hasta qué punto es legal o no este tipo de autocontratación y, y concesiones. Pero me parece que para ser el, el socio mayor del Estado Nacional, de alguna manera también el Estado Nacional debería algún tipo de sanción o de participación en uh -huh. este conflicto de, de los trabajadores del sur debería poder tener, ¿no? Sí, de hecho es bastante llamativo que, por ejemplo, es... Es Metrovías, la tercera pata de lo que se conforma en su momento como un gofe. Uh -huh. eh, digamos, eh, no solo estamos hablando de que Metrovías eh, está a cargo de las cinco líneas de subte, seis líneas de subte de la Ciudad de Buenos Aires, sino uh -huh. que de líneas de transporte de pasajeros que facturan una millonada, que cuentan con un subsidio realmente millonario diario, uh -huh. con lo cual, digamos, apelar... Y, y en todo caso, digamos, leía una... Una declaración del colectivo Rompiendo Cadenas uh -huh. y que dice, bueno, en todo caso, y tienen razón, en todo caso, si una empresa no puede hacerse cargo de los costos que le implica la manutención, mantener uh -huh. con vida a sus uh -huh. propios trabajadores, hay que quitarle la concesión, estatizarla y punto. Digamos, y al final, uh -huh. Si no quién... puedes hacerte cargo, renuncia y listo. Claro. Y dá Renuncie, Rogio. Renuncie, Rogio. Digo, este, esta semanita estuvo tonero, picante. digo claro. A raíz de que no hubo subte. Se viajó bastante como el orto. Sí. Aumentó el colectivo, lo cual, digamos... Pa. Sí, con moneditas aumentó el colectivo, ¿Aumentó? con tarjetita sí. no aumentó el colectivo. Y si no, conseguí la sube, dos horas de cola para conseguir la sube, etc. La cuestión es que también, entre otras cosas... Esta semana se viajó muy mal. O te agarrás una bici. Yo ya me olvidé ¿Te que existía cuando llueve, viste la bici. Piloto. Ah. Pelotín. Sticky. Salida. Bueno, pero otra cosa que pasó esta semana, la voy a mencionar brevemente para... porque Elegí un tema, estuve viendo así viendo la música para, para hoy. Eh, nada. No, y para no, mí la música arte, tiene que tener sentido. ¿eh? Arte sentido. Arte, arte, arte. Entonces, bueno, y otra casi, cosa que pasó esta se semana, y que también es un tema que viene hace un tiempito y que nosotros lo hemos mencionado, es el tema del de Borda, lo que está pasando en el Borda. El ingeniero Macri es un hombre que ama la construcción, porque por eso es ingeniero y estudió ingeniería, y por eso quiere claro, claro. que el subte deje de funcionar para hacer un pH enorme que bueno sería un pH, el subterráneo ya está, no va a funcionar más, ya está. Vivimos todos ahí abajo. Vivimos ¿sí? todos abajo. Yo vivo en el, el, el departamento... En Ángel Gallardo. 15 <risa> W, y tener que caminar 15 cuadras hasta la casa de Uso Un pH subterráneo. Genial. Podría, no. podría andar, podría andar. No, distintos departamentos. Vos te toca la estación Ángel Gallardo. ¿vale? Sí, sería un poco complicado para mi alcoholismo. Sí, Porque abro la puerta de noche. Claro. Todo el tiempo Uy, de noche. no, viviría claro. Vivirías, no, claro sí, no, o sea, no, no, tremendo es tremendo ¿no? eso, sí, sí. Bueno, bueno, el ingeniero Macri quiere construir un centro cívico en, en, en terrenos eh, aledaños al borda que pertenecen, de hecho, le al Hospital Borda. Quiere poner ahí toda la jefatura de gobierno, cinco ministerios, pum, pam, reactivar la Adentro del Borda, digamos. Sí, sí, ¿A, a dónde corresponde. Claro, los locos los, los, los, los, los, los, a dónde van. En realidad no ocuparía todo el Borda, sino un predio aledaño. ¿Qué es? ¿Una canchita de fútbol? Una canchita de fútbol que utilizan los, los internos. Y sobre todo un espacio que es un taller protegido, el Servicio 19, donde aprenden carpintería y otros oficios claro. los eh, internados. Bueno, resulta que este, esta, este miércoles cayó la empresa constructora ya a tirar abajo todo eso y a empezar a construir los cimientos. Vayó y los trabajadores se opusieron diciendo, mira papi, esto no... Primero que hay irregularidades en la manera en la que se de destinó ese espacio para la construcción del centro cívico. Porque fue con una sesión de ministerio a ministerio y no pasó por la legislatura. Con lo cual, de alguna manera, la legislatura, que aparte hay un montón de legisladores que están en contra de este proyecto, no formó parte de esta decisión. Sí, sí, tiene que es una decisión... Eh, no es una decisión de, consensuada desde... De la legislatura, no puede partir... Y, y por supuesto que no está consensuada con los trabajadores mismos del Hospital Borda que decían, escúchame, está muy bien... Es verdad que, paulatinamente, no se van a necesitar más manicomios. Pero justo, de toda la parte de manicomio que, que, que encima estuvo un montón de meses sin gas, vos me tirás la parte más eh, desmanicomializante, que es justamente la que le permite una salida laboral a los internos que están ahí y que cuando sean externados tengan un oficio para aprender. Y toda esa guita que estás poniendo para esto, ¿por qué no la pones para construir realmente servicios, casas de medio camino, cosas que hagan cumplir la ley de... de de salud mental que de la que hablamos también acá en el programa Ay, aparte si hay un gobierno que, se, que, que bastardió la nueva ley de salud mental fue este fue el de Macri digamos que atentó contra sí, todos los la mental los institutos. la no mental no está bien pero digo particularmente la salud mental en el gobierno de Macri en el primero y en este eh, es, es realmente lamentable intervino los pocos institutos de salud mental que, claro. que existen hecho directores Augusto y Piacere fue realmente fuerte Cerró centros las, la, los EGPs que tenían algún tipo de unidad de, de atención de salud mental lo mismo digamos es la, las ambulancias del SAME que antes había no sé cinco ambulancias de salud mental hoy hay dos sí para y las para toda la del SAME, de hacemos Aires. un adelanto y lo vamos a hablar el sábado que viene Hay un proyecto para privatizar, proyecto mental de Macri proyecto para mental. para um, comercial para privatizar el SAME. No, sí, bueno. dale que va, dale tranquilo. Bueno, bien. es un adelanto. Brevemente, antes de pasar al tema, contamos lo que pasó. El miércoles llegaron los obreros para para tirar abajo todo y los médicos se opusieron. ¿Quién vino? Emblemáticamente la policía de Macri a romper candados a meterse por atrás en el predio en el medio de la madrugada, ¿no? Esto está a las cuatro, cinco, cuatro cinco, de la mañana. Entre las 5 y las 6, 4, a la madrugada sí. claramente, pero bueno. Finalmente con la con la hubo forcejeo, no hubo una represión abiertamente, pero sí ingresó sin autorización judicial a una dependencia pública del Estado claro. un, una fuerza represiva. No, además estamos hablando de eh, seis patrulleros. Más de 40 policías sí. Si bien hubo represión Hubo una intimidación clara sí. del gobierno de la ciudad Para, que, para poner una, Ilegalmente una, una fuerza de choque Bueno, los trabajadores le pidieron al interventor que retire a la policía Porque la policía estaba apostada en el hospital Estaba criminalística sacando fotos O sea, generando toda una situación de, de control y de represión Que encima, en un hospital de salud mental Eso despierta un montón de eh, Conflictos asociados a la paranoia eso, Que son claro. totalmente nocivos Y esto sin ningún tipo de asesoramiento profesional, que diga, bueno, a ver cómo lo hacemos con cuidado. Sí, no, no se puede irrumpir de una manera tan violenta la cotidianidad en, en una institución como esa. Bueno, finalmente lograron que se retirara la policía, pero el interventor aclaró que, van a volver a los, que los trabajos se van a llevar adelante, sí o sí. Así que están en vigilia los profesionales y trabajadores del, del hospital y eh, convocaron un cese de actividades para el jueves que viene. Así que estemos atentos con lo que pasa, porque esta es una noticia de la que no se le dio mucha pilota en los medios, no. como si a los millones de personas perjudicadas con el paro del subte. Así que bueno, para los hambrientos y los locos, vamos con Inconsciente Colectivo de García y pues seguimos con el palermo de los hijos. No sé qué pasó en la asamblea. No, el mundo, ¿eh? no tremendo el No, tremendo.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 Repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buquefactorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En la colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a la colectiva. No seas pescado.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 la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de Internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos.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 han quedado reducidos a solo uno. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Estamos de vuelta en El Palermo de los Simios, segundo bloque. Eh, recuerdo las vías de comunicación por, por las cuales igual ya nos han llegado saludos y felicitaciones de todo tipo y de color. Nos pueden seguir en Twitter a arroba palermosimios, nos pueden buscar en Facebook a Palermo de los Simios o enviarnos un mail a elpalermodelosimios arroba gmail.com eh, ah, tenemos mensajes, saludos, preguntas. Sí, eh, Adriana García nos saluda, dice qué lindo día para escuchar el programa, pero que eh, arrancábamos un poco asquerosos mientras ella desayunaba. Ah, con la, la caca, sí. sí. Bueno, igual le queremos decir a Adriana García que si no nos equivocamos es la mamá de una de nuestras staff. Que es un poco tarde para esa jornada. ¿Y, y a quién sale la nena, ¿no? Um, que le cuesta tanto levantarse claro, a la mañana. Tarde, a la vena nochilla. Yo a partir de las 12 ya hablo de caca, pis, culos, etcétera. Porque sí, ya todo el mundo, es. considero que todo el mundo ya comió. Es más, está por almorzar y con el almuerzo se puede charlar de eso. Obvio, desde luego, en mi casa todo el tiempo. <risa> bueno, después tenemos a Guillermo Kaplan, que sí. nos cuenta que el grupo Rogio es el mismo al que le dieron la concesión del Sarmiento, digamos, sí. está de nuevo la tríada... Eh, luego del accidente y se parece un parecen idóneos. Sí, para, y otra cosa que trabajo. es interesante comentar es que esta semana también el transporte dio la nota con un descarrilamiento con 30 heridos. Que bueno, ya, no, ya nos alegramos de que no hay muertos. No, bueno, solamente fueron 33 heridas, qué problema. Se también, un tren, un, un tren de, de TVA, por supuesto. Sí, dale, bueno, entonces Después se también está Juan Lautaro, que acaba de poder... Tipo? De ponerse Firme. a escuchar la radio, así que no pudo escuchar lo del subte Está bien. Y putea por no haberlo escuchado y por las dudas nos felicita, porque seguro que estuvo buenísimo como siempre. Muy bien, ¿eh? este es el tipo de gente que queremos, que nos feliciten sin saber... Si tenemos méritos o no para eso. Así es. María Laura Pérez nos dice que en el Palermo que ella vive graniza. Mirá, un... A lo que Juan Lautaro contesta que en su Palermo está atormenteando. Bueno, claro, porque él vive en el Palermo Bosta y ella vive en Palermo... Palermo, me parece. Así ah, me besos es. Lo... Besos no, bueno. a los dos. Puede haber un Palermo-Palermo, o... palermo, ¿no? Claro. Palermo-ídem claro, palermo se llama bien, claro. tal vez. <risas> eh, No sí, hay uno no que no funciona Que era ¿no? el que tenía antes Y te lo cambié Sí, oá, con razón Estaba distinto Acá a en el Palermo Los simios se roban las cosas Sí, te los dormís y no, te velan yo acá, no, ¿eh? lo, no, padre, no. Escucha, yo lo robé Un que duerme es cartera escúchame yo no lo nada Simplemente le expropié Le recuperé de los que le había dejado abandonado ¿no? Bueno, y aparte de recuperar Y de, de, no, de expropiar Y todo lo que es <risas> Apropiarse de lo que a veces Nos es negado Tenemos una entrevista especial hoy ¿No? ¿Verdad? Federico, la máquina Walbert Sí, sí Eh, y yo eh, te quería decir que hoy llegué con el pecho hinchado. ¿Llegaste con el pecho hinchado? Sí, ¿Por qué? Sí, sí, porque es una medalla de oro. Ah, es verdad. Una... Ganamos. ¿Vos? Ganamos. Sí claro. sí, claro. mira Vos, yo, todos los sentimientos sí. Somos latinoamericanistas y... y, y... Internacionalistas Todo el año Yo siento el taekwondo De una manera Muy pasional Sí, estuvimos hablando Hice taekwondo No Hice taekwondo Mentira Punta amarilla taekwondo Mentira Punta amarilla Punta amarilla Punta amarilla No llegué al amarillo Punta amarilla haces si vas todo el año Y al otro año No llegas todo el año la matrícula Un poquito No llega todo el año Después me pasé con Kung Fu Después lo cuento Vale Vale Así que eso así que bueno. Fui taekwondista. mira qué bueno. Si, un día te, te muestro mis ¿Si, <Si, Si> destrezas de ¿Sí, <Si>, taekwondista? Taekwondista, claro. Artes marciales. Etcétera, art et <risa> <artes>. fútbol, ese <risa> <o> es <risa> ensayo. Bueno, sí, ganamos un oro. Se ve que vos seguís mucho el taekwondo, ¿no? Sí, ¿Táekwondo? no, hace cuatro años lo vengo siguiendo. Seguí toda la trayectoria de. Carmina Nicholas. Carmina Bueno, eh. Estás contento. Sí, sí, estoy contento. Pero bueno, eh. Cambiando profundamente de tema, sí, sí, no definitivamente venía, no venía tema. a colación de nada. Sí. Eh, estaba pensando de que nosotros acá en el programa... ¿Piensa de qué? Sí. Sí. sí. La máquina vuela, La máquina vuelve, y igual. Bueno, otra sí, cosa sí, no puede sí, sí. eh, Hicimos algo que creo que mucha gente cree imposible, Epa. que era... Eh, hicimos hablar a simios. Es ¿Verdad? Eh, ¿Cómo como, como hicimos eso? No, no sé. Sí, era no increíble. Sé. O sea, ¿cómo... Bueno, hay lo que se llama la zona de desarrollo próximo, lo que sería el andamiaje humano al, al, al simio. Es un tema que estamos viendo antes. ¿Pero por qué? a qué simio sí hicimos? Saber? A nosotros. Ah, por, por supuesto. Empe por empezar. Por empezar, es verdad. <risa> sí, sí, sí. Bueno, no sé. Y yo quería atraer a alguien que eh, estuviera haciendo algo imposible. My. Ah, claro. <risa> eh, <risa> me encontré yo la, grupo... la vuelta, la vuelta, la vuelta, sí, eh, buena, buena, la vuelta, casi que no llega, eh. no, no ninguno, perfecto. Sí, nosotros eh, estábamos muy lentos. No, pero. te amagó, te mago y te gambitió lo último. Sí, sí, no, me metió un buen así. <risa> bueno, eh, y invitamos, me encontré un grupo cultural que se llama Hagamos lo imposible uh -huh. y hoy invitamos a Mari, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tal, bien, Mari? ¿Cómo estás? Un poquito bueno. si te toma, Sumate eh, a la manada. La, la bueno. trompa para qué lado? Dale. Sumate a la manada. Bueno, bienvenida bueno. al Palermo de los Simios. Eh, Mari, bueno, nosotros a, eh, pudimos amastrar simios. Lo logramos. Sí, logramos. logramos. Eh, yo te quería preguntar... con no ¿no? el movimiento, ¿qué, ¿qué es lo que lograron hacer? Eh, desde que existen. Claro, ya bueno. es que ustedes se proponen a hacer lo imposible. Bueno. Nosotros ya lo hicimos. Dice ya, claro. <ríe> Eh, ¿Lograron bueno. amastrar simios? No, no, no, no, no todavía. no. no. Nosotros logramos, mira, que Fede y eh, Gullo se levanten los agos antes de las 3 de la tarde. Ah, ¿eh? Durante un año entero. <risa> eso también era difícil. Sí, sí, parecía, imposible, sí. Sí, sí. parecía eh, imposible. Ay, qué difícil, ¿no? Esta <risa> pregunta, no. Eh, por ahí lo de, hagamos lo imposible viene por... Eh, no, esto... Cambié el clima, mal, bajo. No, no, está perfecta, para nada. <risa> dale, dale, dale, dale. Nosotros te tiramos una, un pelotazo muy difícil de agarrar, así que contanos qué es el movimiento dale, cultural dale. No, la lo Ah, esa, ¿sí? esa, esa, es esa, es esa es la idea, te lo traduzco porque dale, dale. hablan los simios, pero no hablan tampoco tan claro. Bueno, eh, no, Hagamos lo Imposible, eh, el, bueno, somos un grupo de jóvenes, eh, talleristas eh, culturales que van a los barrios populares, artistas, comunicadores populares, Eh, que bueno eh, con diferentes iniciativas o actividades apropiándonos de siempre constantemente de nuevas herramientas eh, nuestro trabajo digamos es querer socializar esas herramientas para que bueno eso sirva como puntapié a, a diferentes eh, espacios así de, de participación eh, de construcción colectiva, de organización y que bueno en definitiva eso aporte de alguna manera bueno a un cambio social uh -huh. eh, y lo posible tiene que ver el nombre tiene que ver con esto con qué es la qué es lo que la sociedad nos presenta como lo posible o no posible de cambiar con que las cosas son estáticas la realidad es estática y está así no podemos hacer mucho más que eso bueno eh, eh, queríamos digamos o sea problematizar eso de que bueno, algo podemos hacer, eh, podemos hacer bastante y bueno, y ahí nos encontramos tratando de hacer lo imposible. ¿De dónde sale la, la frase hagamos lo imposible? ¿De la, del Mayo Francés? esa es? también, eh También, bueno, eso, eh, varios, eh, después también eh, el che, seamos realistas, hagamos lo imposible. Ah, y, y después y... lo toma también el Mayo Francés, eh, pero es de Guevara que habría que ver quién inventa la frase primero. Para mí todas las de Alberto Albrecht y la gente va, va a trama, a trama. las... Va tomando según la coyuntura. Digamos. Claro, claro. Y, y bueno, y también eh, es por significar esta cuestión de eh, problematizar lo estático y lo quieto de la realidad cuando podemos hacer algo para cambiarla. Uh -huh. Más que nada por eso. Bueno, eh, y ustedes arrancaron en Quilmes, ¿no? Sí, arrancamos... Eh, arrancamos en Quilmes, un grupito eh, muy chiquito, eh, yendo a un barrio eh, a kilómetro 3 en Quilmes y al 9 de agosto a hacer talleres culturales. La idea era, en principio, no, no caer... en. Siempre, digamos, del principio fue no hay que caer en algo asistencialista ni ir a eh, poner un parche. La idea de la socialización de herramientas era de manera crítica. Si hacemos mm. apoyo escolar, si hacemos alfabetización eh, o hasta un taller de burga, Eh, la idea era problematizar eh, bueno eh, qué, quiénes somos, nosotros en qué, qué sector de la, de la sociedad ocupamos, qué tareas podemos tener qué podemos hacer como barrio para modificar esta situación en la que el puntero te, te saca la, la plata que necesitas porque no llegas a fin de mes o en la que vivís eh, inundado sin luz, sin gas, bueno en fin, eh, poder aportar a esos procesos de, de organización en los barrios mediante esta socialización de herramientas. Eh, bueno, en el, en el camino nos hemos encontrado con otros movimientos sociales, uno de ellos es el FOL, Frente uh -huh. a Organizaciones en Lucha, con los que nos encontramos en algunos barrios y con los cuales empezamos a, a trabajar más de conjunto con ellos. Es ahí cuando, eh, ellos son eh, un movimiento que, se bueno, se eh, labura la cuestión Eh, más bien territorial, mediante asambleas, la organización de productivos, cooperativas eh, o diferentes iniciativas eh, de autogestión y autoorganización generando, digamos, independencia eh, de los vecinos eh, en contra, digamos, de, de, de los punteros y bueno, y para poder generar también fuentes de laburo genuinas uh -huh. con otro tipo de lazos, de, de solidaridad, etcétera. Entonces, es ahí cuando se complementa un poco nuestro laburo y nosotros podemos especificar mucho más el laburo cultural, eh, eh, cultural, cultural. Mm. Eh, y ahí es cuando empiezan a surgir diferentes eh, iniciativas más en torno a educación, eh, salud y género, especializándonos en esas temáticas, ¿no? Que aportaban al, al trabajo cultural en los barrios. Eh, y bueno, es el día de hoy que eh, en, estamos hace tres años y medio en... El movimiento está hace tres años y medio, eh, empezó en Quilmes y actualmente bueno hay como ramas fuertes de laburo, como educación, eh, comunicación, arte, eh, y bueno, salud también, género. ¿Y están en otros, en otros lugares aparte de Quilmes también? Claro, el año pasado eh, arrancamos, o sea, eh, dijimos, bueno vamos a intentar crecer un poco más, entonces eh, pusimos mucha más fuerza en La Plata y en Capital. Entonces, en, eh, con, de diferentes formas, en La Plata había ya compañeros que venían activando en un barrio eh, y en Capital eh, lo mismo, pero bueno, ahora eh, la diferencia es que Eh, arrancamos en capital con eh, un barrio un centro cultural lo que posibilita otro tipo también de laburo digamos o la, sea con un, con un centro cultural concreto un edificio un lugar claro un ah, lugar bueno. para hacer actividades digamos eh, eh, también en relación con los vecinos del barrio y y bueno ahora eh, por suerte hemos crecido en número o sea en específico en capital no y y la idea es empezar también en otro barrio a su vez estamos eh, de a poco no pero impulsando el, o sea Eh, el centro cultural la garita que está en agronomía eh, con compañeros también de cauce uh -huh. bueno Feria. la máquina Walbert la máquina, ah, la <risa> máquina <Walvo. risa> y mm, eh, en fin ahí de a poquito bueno. y ahora están teniendo problemas en el centro de quilmes no el centro cultural de ahí de claro el centro cultural raymundo blaser fue no es, o sea, el primer centro cultural que nosotros eh, tenemos ahí eh, viví un compañero eh, que hace dos años decide dar parte, del centro, dar parte de su casa eh, para armar el centro cultural y ahí en más, bueno, hemos hecho miles de refacciones eh, muchas actividades, en fin y el año pasado hemos tenido, digamos una avanzada eh, por parte de, de, del municipio de eh, que en ese terreno digamos, eh, se quería construir una escuela, ¿no? Uh -huh. Eh, ahí es cuando no, Nosotros ahí, digamos en eh, Cuestiones leales, o sea, estamos eh, tenemos eh, posesión a título de dueño Estamos, digamos eh, Hace 26 O sea, el compañero dice hace 26 años De manera ininterrumpida Sin haber ejercido violencia, o sea, sin uh -huh. eh, Usurpar la cuestión Y estamos en trámite para que sea, digamos eh, eh, Claro, un espacio Exactamente. Sí, de hecho eso está contemplado en la ley o no? Claro, porque ya cierto, cierto se pasó, tiempo de vivir, de vivir en un lugar. Sí. Tres años ya se pasó, exactamente. Ya ya no ya caducó eso. Eh, pero eh, teníamos justo nosotros éramos los culpables en Quilmes de que no se pueda construir una segunda sede de una escuela. Claro. Eh, porque se quería construir ahí. Claro, difícil, es un... difícil pelear contra una escuela. ¿eh? Claro, es un movimiento cultural en contra de la escuela. Bueno, no, entonces ahí lo que nosotros el año pasado hicimos la campaña ¿Por qué destruir? Queremos escuelas y centros culturales. Eh, la cuestión es que hay dos proyectos legítimos para la comunidad quilmenia y hay un solo terreno. Les pedimos claro. intervención de, del municipio para que pueda, digamos... Nosotros siempre abiertos al diálogo, a, o sea a la cuestión de, bueno, si, eh, si se tiene que construir ahí, digamos, no hay drama, pero eh, ¿qué pasa con este otro proyecto? Que haya claro, otro claro. terreno, digamos. Aparte eso, digamos, a, sin tener en cuenta que mmm, la cuestión de la infraestructura y la educación en Quilmes, en general, digamos, no es que lo otro estaba todo color de rosa y sí, el sí, único no se va problema a solucionar cuando no. lo saquen ustedes ahí y pongan una escuela, digamos. No, exactamente. Pues bastante. Eso por un lado del año pasado. Eh, eh, y ahora este año bueno una campaña bastante exitosa movilizamos al municipio eh, hubo eh, digamos como un diálogo con ellos y nuestro también nuestro pedido era que se reconozca el laburo de las organizaciones populares independientes claro. eh, de, de la comunidad quilmeña bueno quedó ahí pero este año hubo una nueva avanzada directamente eh, con el, o sea imputaron a un compañero que es el que vivía ahí a Sebastián Morici y um, acusando digamos de usurpación bueno cuestión que no no tiene digamos así era entonces claro pero él mientras carga con eso que sí no, sí sí sí con, no. con todo ese temita legal entonces claro. eh, bueno eh, este martes salimos a movilizar de vuelta con la consigna yo defiendo al laser yo defiendo a la cultura popular y, y bueno nos at o sea nos atendieron eh, nos dieron Digamos, nos dijeron que en una semana, 10 días, nos iban a dar como una respuesta. Le, la señora, que sinceramente no me acuerdo del cargo, porque, pero nos dijo que estaba sorprendida de que lo habían imputado, bueno, pero que en una semana, 10 días, nos iban a dar una respuesta. ¿Era de es que funcionaria del municipio? Sí, de del, ¿Eh? ¿Del tribunales penales? No fuimos, claro, no fuimos a municipios, sino a tribunales, porque en realidad el que avanzó sobre eh, la imputación fue Leonardo Sarra, que es el fiscal. Uh -huh. Así claro, que fuimos. Bien. Che, acá en la radio me encontré por casualidad con un periódico que se llama El Caminante mm. sí. Y sí. resulta que es de El Movimiento, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo, cómo es esto? Es, es eh, Bueno, nosotros hace poco nos eh, veníamos laburando hace bastante con un colectivo Que se llama Colectivo Audiovisual del Sur Y los compañeros tenían, digamos, eh, trabajando la cuestión audiovisual Y tenían un... Eh, un periódico de este estilo un poco más chiquito bueno nosotros nos unimos eh, una gran alegría porque los compañeros realmente son unos genios en esta cuestión de, eh, de comunicación mediática y mmm, se potenció muchísimo la comisión de comunicación que había en el movimiento antes antes nosotros eh, le comentaba a fe que teníamos un programa de radio en una radio del municipio de en una radio así municipal de quilmes que era bastante oficialista, bueno, eso trajo bastantes eh, problemas, problemas. Eh, dejamos de tener de el programa ahí, pero ahora eh, con esta comisión de comunicación reforzada junto a los compañeros de, eh, del CAS, que ahora seríamos, digamos, eh, Hagamos lo Imposible todos, eh, impulsamos eh, la edición del Caminante, que es un periódico en el que no solo participan compañeras, de Hagamos lo Imposible, Digamos, hay uh -huh. eh, compañeros que escriben, que editan todo. Digamos, para la, toda la edición del Caminante es también abierta, digamos. es Hay participación de compañeros de vamos lo Imposible, pero a su vez es abierto. El que quiera se puede sumar y no tiene por qué ser de Vamos lo Imposible. Eh, eso por un lado. Y después, eh, ahora eh, lo vamos a empezar en Ya va, ah, ya salió la primera edición en Capital. Ah, muy bien. Ah, eh, pues claro, ya vi lo que era del conurbano. Sub, de claro, con Sur. exactamente. Y ahora lo que se le agregan son notas. Sobre, en general es lo mismo estructura, se le agregan notas eh, en relación a Capital Federal y empezamos con una tirada chiquita en Capital. Y es quincenal. Es quincenal. Bastante. Bien. ¿Y dónde dónde lo encuentran? Acá en Capital. Ahora bien, como es eh, reciente, bien a pulmón en salir a la calle vender. O sea que no, si nos ven. Si quieren no suerte, tenemos... si si tenemos suerte. De, Cruzarte otra vez. Exactamente. Claro. Pero eh, tenemos que ir avanzando en contactos con los kiosqueros. Eso, eso es algo que. Esta es la primera tirada que salió y estamos empezando. Y en Quilmes, Varela y Bernal, ahí sí hay puestos específicos de, de kiosco, pero bueno, son direcciones que no. No, está bien, no se escucha, no se escucha en Bernal, en Quilmes. Ah, mira. <risa> bueno. ¿Querés contarnos? Ahora tenemos que ir cerrando ya, pero sí, si le sí. querés cantar alguna actividad o algún contacto al que podamos. Eh, difundir para que el que esté interesado y quiera participar sumarse que tenemos gente que nos está escuchando de la zona sur y aparte que también igual el que quiera conocer más de lo que están haciendo Dale. bueno eh, ahora estamos con todos los días del niño todos los festejos del niño en todos los barrios en los que ah, estamos bien. entonces fecha si no podés una podés seguro la otra porque hay mil fechas eh, Mañana, si no llueve, eh. Está lloviendo todo hoy, así que mañana claro. no. A eh, esperemos que sí. <risa> se está sacando las ganas. Claro. Eh, mañana sería en Villa 20 Lugano. Villa 20 Lugano, eh... vayan anotando, eh. Ahí. Así, ah, y el bueno. Cerca para... de Palermo La Paz, es Sí, sí ayer Lugano. estuve. ¿Viste? Sí, sí. ¿Tuviste una nueva anécdota ahí? No, no, ahí. ¿tú la tuve... ahora? No, no, les hago un adelanto de la, lo, también lo vamos a hablar el próximo sábado. El incumplimiento del gobierno de Macri de siete años. Hoy se cumplen siete años de La ley por la cual tenían que urbanizar sí, En la Villa sabe. 20 Hoy, ah. 11 de agosto de 2005 La legislatura de Buenos Aires votó ah, Una ley en la cual por la cual tenían que urbanizar En los terrenos contiguos a la villa Donde sí. estaba el cementerio de autos que Son sí. como 10 hectáreas tiene que hacer por lo menos 1.600 casas Todavía hay autos oxidados Y los pies siguen nah, teniendo plomo en la sangre Muy bien. Claro. Lo hablamos después Bueno, hablamos de la del sábado. El sábado, ¿no? el sábado, el sábado, sábado. La, sábado que se el, el, solo a ver, a ver. Bueno, el día del niño, 20, mañana en la Villa 20. Sí, y sí, si, bueno, para comunicarse está el Facebook, eh, que es Hagamos lo Imposible 2, o ¿Eh? específicamente el de Capital, Hagamos lo Imposible Capital. Perfecto. Y... Uy, yo subí Hagamos lo Imposible. <risa> no. No, no, no, piensa, no, no. existe, existe. Okay. Bueno, eh, pero es una, red, derido, es una red, es sí, una red, se comunica en serio. Sí, claro, claro. tiene un blog muy bueno también. Yo fui al blog de Hagamos lo imposible muy bueno muy interesante ¿Fuiste? Subiste, subiste. Estuve, sí, subiste estuve estuve, estuve ayer ahí, pasé qué sé yo no sé cómo se habla el internet qué me colgué ahí visité visité yo toda metáfora, son toda metáfora bien, son toda... virtualmente bueno bien. bueno María eh, muchas, muchas gracias, gracias por venir te, te dedicamos ah, a este te tema tan lindo de los visitantes eh, ah. arte milenario ya que pues, qué del buena arte. banda los, los visitantes es qué buen tema ¿sí? escúchenlo y ahí me cuentan muchas gracias a la carrera por la elevación las plazas se llenan de dulce excitación la noche tiana te quiere despierto mejor una fiesta de día corazón abierto donde sin escenario desfilen los artistas científicos locos por los árboles tomadas más Todos hogy tudsz többet? Többet, Un rabino, menas aburridas se excitan el atrisco, empieza la carrera por la elevación, las plazas se llenan de dulce excitación, la noche tiranda te quiero despierto, mejor una fiesta de día, corazón abierto. De file los sárpítsak, cien vilígólogos Por entre los árboles, tomar a las manos definen los tontos, los ricos, los po colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Yo no soy de su agua. Yo no soy su vecino. Yo puedo longe. Soy sí. el Viernes 23 horas. W Brasil. Estoy Estoy aquí de pasaje. Viernes, 23 horas, W Brasil. Pues La Colectiva Radio, 102.5 FM. Bueno, ¿arranco? ¿Estás escuchando, estás escuchando La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. Desaparecidas sin democracia. Verón, Doña las, estamos las estamos buscando, todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de quinientas mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Argentina se ha convertido en los últimos años en un país de origen, tránsito y destino de la trata de personas, aumentando en forma alarmante estas prácticas de violencia hacia la mujer, diseminándose en todo el territorio nacional. Desaparecidas en democracia. Las estamos, las estamos buscando. Narraciones orales, documentales, poemas, un aire cuentos, nuevo, un sonido diferente, una, una producción, producción propia. propia. Producción propia. De lunes a viernes a las once y media. Desaparecidas en democracia. producciones de la revista Guinamero ah. Mansi, 100 años. Por el aire de la colectiva, FM 102.5. La colectiva.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 joven de 23 años Mariano Ferreira y con varios heridos de bala algunos en grave estado Fue por más fue acompañar con distintas agrupaciones a trabajadores tercerizados que habían sido cesanteados. a que te Fuimos ahí, estábamos en una medida de lucha de los trabajadores ferroviarios Intentamos subir a las vías donde nos encontramos con una patota de la Unión Ferroviaria, la Lista Verde les va a no más? Si claro, no Sufrieron una emboscada en barracas, él murió de dos disparos Que reclamaba eh, porque hacía tres años que estaba tercerizada Lo que es una vergüenza Y de alguna manera es una secuela de la Argentina de los 90. Una parte importante de esas tercerizadas son propiedad de estos dirigentes que actúan como empresarios, se visten como empresarios, hablan como empresarios porque son empresarios, Pues son los dueños de estas empresas tercerizadas. La participación activa. ...de la dirección de la Unión Ferroviaria en el armado de esta patota criminal. Luego de la relación que ha habido con el concesionario ferroviario... ...que habilita las licencias gremiales para que un conjunto de empleados... ...del taller de remedios de escalada pueda participar... De esta agresión. Ellas no perdonan en sus ojos te tucia. Mismo la policía se plantó detrás de esta patota, de la verde, de esta patota de kirchnerismo, para defenderlos a ellos en vez de parar la mano, en vez de parar lo que estaba haciendo. De la propia Secretaría de Transporte, donde hay testigos que han identificado allegados a esa secretaría en el lugar mismo donde ocurrieron los hechos. Y tercero lleva todo el mal Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre y hay una persona, que no lo, no lo distingue, que se pone en el medio de la calle y que tira dos tiros. Ahí aman, salva, quemarropa, todo el grupo que estábamos, ahí los compañeros que estábamos defendiendo a nuestros compañeros que están yendo. La connivencia, la tolerancia de la policía bonaerense y de la policía federal que libera la zona en el momento que se produce, en el, momento que se produce el crimen. Es un asesinato de la burocracia sindical y es un muerto que también tiene Cristina Fernández Kirchner sobre sus espaldas ahora como dual de Tú a Costequis y Santillán. Y aparte se llega a las responsabilidades políticas de fondo, porque no puede ser que en una calle cercana a una estación de tren actúe una patota si no se ha creado previamente una zona liberada por la Policía Federal. por tu vida feliz. Y no preguntan por un abrazo Asesinado por esta de burocracia sindical de la Unión Ferroviaria En la para liquidar a todo aquello que te haga reír. Los tercerizados hace 90 días que están reclamando por volver a su trabajo Hoy Mariano fue asesinado por una patosa de la burocracia sindical que iba a defender a los tiros un régimen de explotación, de miseria y de flexibilidad laboral. Que la Presidenta de la Nación, que hace poquitos días se ponía la remera de la juventud sindical peronista, esa juventud sindical peronista que entregaba a los compañeros en los 70 que mandaba al muere a los compañeros hoy está corporizada en esta burocracia podrida que acaba de destinar un compañero a la juventud más? una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores a enriquecerse los bolsillos a costa de su explotación tiraron a matar porque protegen un negocio We're oh Bueno, eh, estábamos escuchando eh, algunos eh, sonidos y declaraciones y palabras. Sonidos que... como el de la lluvia que nos está acribillando. Sí. Tremendo como llueve, tremendo como llueve ¿eh? para la gente que no tiene ventanas en su casa le queremos contar que está lloviendo mucho. Eh, pero estábamos escuchando eh, a voces. voces y manifestaciones sonoras de lo que fue... Eh, la muerte de Mariano Ferreira, sus consecuencias y las distintas declaraciones que hubo en torno a esto. Eh, lo traemos a colación porque esta semana, como hemos anticipado el fin de semana pasado, empezó el eh, juicio, eh, digamos, para decirlo rápidamente y de la manera en la que se estuvo diciendo los medios, el juicio por Mariano Ferreira, que en realidad es un juicio a los eh, acusados de la, la, la, la agresión que terminó con la muerte de Mariano Ferreira y la... Y la Y las, no sé, las heridas de un grupo de manifestantes eh, que estaban reclamando por las mejoras laborales entre los trabajadores tercerizados del. De, de Ferraril Roca. Sí, ¿verdad? al menos tres heridos de bala, una de ellas, Elsa Rodríguez, que digo, aún tiene problemas motrices. Uh -huh. eh, Nelson Aguirre, por ejemplo, se operó nada más que para que le saquen la bala y pueda usarse como prueba en el juicio. ¿eh? Uh -huh. O sea, no, no era necesario que se haga... Se su una bala alojada en el cuerpo, una bala claro. de plomo. Uh -huh. sí. uh -huh. eh, Bueno, el juicio comenzó esta semana, esta donde semana. con 17 imputados, siete de ellos policías que están acusados de abandono agravado de persona, uh -huh. seguido de muerte. Eh, y bueno, los otros 10 son integrantes de la Unión Ferroviaria. Recordemos que Mariano muere cuando va a apoyar a los trabajadores del ROCA sí. terciarizados. ...que estaban, bueno, justamente peleando por el pase a planta... Eh, ...en barracas, en la estación... ...entre la estación Avellaneda y la estación Irigoyen... Ajá. ...tratando de cortar la vía y apareció esta patota... ...que los empezó a sacar a, a piedras, a palazos y finalmente a balas... ...entre las cuales una le da a Mariano y muere. Uh -huh. eh, este caso, digo, pone sobre el tapete algunas cuestiones... ...por, el, por un lado el tema de las tercializaciones... ...que sí. se dan tanto a nivel de empresas... ...privadas como a nivel estatal. Por uh -huh. otro lado, la mafia de algunos de los gremios muy importantes... ...y la convivencia que existe entre los gremios y las patronales. Uh -huh. Y la policía, digamos. En este caso y también. la policía, claro, que vendría a ser la, la pata del Estado... Uh -huh. interviniendo en todo esto. Eh, por otro lado, también, en un momento muy, muy álgido del kirchnerismo... Uh -huh. ...donde viene a quebrar un poco este discurso a, a favor de los derechos humanos... Uh -huh. eh, porque Cristina había estado muy vinculada con la Unión Ferroviaria semanas atrás, por lo menos en actos. Sí. Eh, y además se sabe que Néstor había dicho que él no quería un costequi Santillán en su gobierno, y finalmente Mariano es eh, hoy el símbolo del costequi Santillán del gobierno kirchnerista. Uh -huh. sí. eh, bueno, esta semana Cristina hizo algunas declaraciones bastante fuertes o por lo menos ofensivas para, para las víctimas de, de digamos de de los que estaban ahí ese día, ese 20 claro. de octubre del 2010 sí. eh, y para los familiares de Mariano Ferreira Sí, en realidad es una declaración que es poco feliz para la, la lucha de los trabajadores en general uh -huh. digamos que la presidenta de la nación sale a decir que la bala que mató a Mariano rosa el corazón de Néstor y por eso Néstor muere claro. es, es una guachada marca cañón cuando se trata de una, una organización gremial que ella sostuvo que era la parte del sindicalismo constructivo que más le gustaba mantener la misma construcción gremial que eh, Dios, Pedraza vota desde la cárcel eh, la renovación de los cargos en la CGT y le pone su voto a Caló, que es claro. parte de la, de la burocracia sindical más rancia asesina y, y retrógrada Que, que tiene hoy la CGT, digo, no, porque nos guste la pata de Moyano, por Dios, sí. todos sabemos que no. No, no, no. Eh, Solamente digamos... estar muy dura para <risa> la, ca la sí. carne de la pata de Moyano, sí, digo, no. O cara, tal eh, vez no, no sé. Digo, pero la es, de los es poco... no. Claro, claro, eso es muy gracioso. Moyano no serían los gordos. Bueno, en, en fin. Bueno, no, y para... además recordemos que el, el, el, se, sí, sí. Me, se me se me contuerce no, no, con sí. una palabra. No, no, dale, dale. No, que la presidenta además lo que hizo fue se adjudicó la el protagonismo, en Crecimiento de la Causa, ¿no, Dani? Que hacen, supuestamente acercó las pruebas y fue la que motorizó junto al entonces Ministro de Justicia, Alak, sí, Juli Alak. Por, eh, de, por ahí después de la, de una comunicación telefónica que vamos a tener ahora, podemos charlar un poco de eso. Bueno, de... Sí, bueno, algo de eso tiene ese, ese testigo. Estamos y... en comunicación telefónica con Ismael Jalil, es abogado miembro de Correpi, eh, quien es una de las organizaciones que está colaborando en, la, en el juicio... Eh, acudamos del lado de las víctimas de esta de esta agresión y la represión. Eh, Ismael, buenos días. Eh, estamos acá con el Palermo los Simios, bienvenido. Hola, ¿cómo te va? Te pido un favor. Eh, aumentenme el retorno, por favor. Sí, a ver si nos estamos escuchamos así, porque se escucha bajito, ¿no? Ahí te escucho mejor. Perfecto, bueno, vamos a tratar de hablarte fuerte también. Eh, bueno, Ismael, eh, bueno, muchas gracias por atendernos. Queremos, bueno, que en algún, no, algún punto nos cuentes un poco ¿Cuáles son las primeras impresiones de estos primeros días de juicio y bueno, y qué perspectivas hay? Mira, a mí me parece que eh, atendiendo a lo que ustedes venían comentando y me sí. parece un, un comentario muy atinado que estaban haciendo recién con relación a la apropiación sí. que de los efectos de este juicio se pretende hacer desde el poder ejecutivo. Me parece que hay dos lecturas para hacer, una que obviamente tiene que ver, como vos me preguntabas, con lo que está sucediendo adentro del, del juicio, uh -huh. pero otra que tiene que ver con lo que ocurre afuera del juicio, que me parece que es eh, lo sustancial. En primer lugar, eh, decir que se llega a este juicio no por obra y arte del de, eh, poder, ni mucho menos del poder ejecutivo, eh, que en alguna medida, si alguien puede recordar seriamente lo que ocurrió desde el 21 de octubre, del 20 de octubre del 2010 a la fecha eh, seguramente no encontrará referencia alguna al tema Mariano Ferreira por parte de, de esta gente es más, eh, quiero ser muy preciso en esto el mismo día del, del, del la masacre de barracas cuando matan a Mariano y irán al resto de los compañeros que nosotros estamos representando ahora en la querella uh -huh. eh, la propia presidenta Cristina Kirchner que ahora dice esa frase tan asombrosa de que la bala eh, que mató a Mariano rozó el corazón de su esposo fue la que la única declaración que hizo aquel día fue querían un muerto y lo tienen Mirá. este expresando claramente una vez más que ponía la culpa En, en, en la propia víctima sí. eh, y me parece que eh, por contraposición a ello se planteó abiertamente una posición completamente diferente que fue la de eh, todo el sector que de algún modo impulsó la necesidad de justicia y que se expresa en la movilización popular que se coronó el mismo lunes cuando en las puertas de tribunales una nutridísima concurrencia estaba pidiendo a gritos la prisión perpetua para Pedraza y toda su banda, su, su, su ¿no? Uh -huh. Me parece que esto es lo primero que hay que aclarar, que se llegó a un juicio con Pedraza preso y el resto de la, de la banda de, de, de delincuentes también, eh, y además eh, con una unificación de causas con la policía, que no fue solamente la que liberó las calles o actuó por, por omisión, sino que fue la que permitió que la patota bajara de las vías y fuera en persecución de los compañeros, pero que además le cerró concretamente la posibilidad de salir a los compañeros y entonces participó activamente de ese plan criminal común que se expresa desde Pedraza y Fernández como los organizadores o instigadores y tiene como partícipes necesarios, primarios imprescindibles para que el crimen de mariano y las lesiones al resto de los compañeros se hayan llevado adelante a el resto de los imputados y también a los siete policías que están sentados ahí faltan en este en este banquillo faltan y esto no es casual y también me hubiera gustado que el poder ejecutivo hubiera expresado ¿por qué no están sentados en el banquillo de, de los acusados los empresarios de la ugofe No hay que olvidar claro. nunca la pata empresarial, claro, claro. Eh, y ni a los funcionarios del Poder Ejecutivo que blanquearon, que eh, respaldaron a Pedraza en su accionar delictivo. Eh, hay una triple alianza antiobrera, decimos nosotros desde Correpi, uh -huh. que se expresa claramente cuando se unifica el empresariado con el gobierno nacional y con la burocracia sindical. El gobierno nacional se expresa claramente por detentar en la administración del Estado con el accionar de sus policías, pero también con Juan Pablo Eschiavi el mismo responsable de la, masacre de, de la masacre de Once, que el mismo día que estaban matando a Mariano, estaba blanqueando a Pedraza y a Fernández en la unión ferroviaria. Uh -huh. O al propio ministro Tomada, que es el que tiene cruces telefónicos con Pedraza para hablar a ver de qué modo se resguardaban este, de los tercerizados que estaban metiendo demasiada presión en el negocio del, del ferrocarril, eh, la tercerización que, de la represión que se llevó a cabo que, a través del manejo de patotas de barra bravas como Favale y compañía, eh, tiene como responsables a Pedraza en la organización concreta, Pedraza y Fernández en la organización concreta de este uh -huh. hecho, pero claro. también tiene al propio Estado Nacional, al propio gobierno nacional, derivando en el accionar de la policía Eh, concreto accionar, de, de facilitar claro, la posibilidad sí, sí. del crimen este, a la otra pata. ¿no? Uh -huh. Ismael, sí. ¿cómo estás? Emiliano Nogullo te habla. Eh, te, te quería preguntar algo eh, puntual que comentaba la Presidenta el otro día. Eh, ella decía que, junto con el Ministro de Justicia, habían acercado el testigo clave para dar inicio al juicio. Eh, Esto es, ¿es así? Mira, eh, esta, estas bravuconadas, yo creo que hay una omnipotencia que les permite eh, decir con total impunidad cualquier cosa. Uh -huh. eh, ella se estaba refiriendo a Benítez, que es uno de los testigos que se ve corriendo, inclusive en medio de la patota. Eh, lo concreto aquí, lo concreto aquí, lo determinante aquí, en definitiva es que eh, lo que hubo fue una persecución por parte de esta patota y después la aparición de este testigo, que tendrá que declarar incluso en el juicio, eh, que tendrá que mostrar realmente eh, y refrendar lo que ya viene diciendo, eh, de ningún modo se expresa como una... Eh, un hallazgo del Poder Ejecutivo. De ningún modo se expresa así. Yo creo que lo que tiene que ver realmente es con la impresionante, eh, el ejercicio de la presión que se hizo desde las calles para que definitivamente este crimen no quede impune. Eh, alguien decía ahí en el staff de ustedes con muy buen tino, que este que Mariano pasaba a ser el, el Darío y, y Maximiliano Costecchi de, del kirchnerismo. Uh -huh. La diferencia porque el kirnerismo ha aprendido en eso, la diferencia es que fue que mientras con Darío y Costecchi eh, Dualde se mantuvo de algún modo eh, al margen para cubrir y, y proteger a sus eh, eh, propios funcionarios, no olvidemos que Aníbal Fernández era uno de ellos, uh -huh. eh, el kirnerismo, cuando se entera y sabe que esto iba a ocurrir en el sentido de que había alguien que se iba, que ya estaba quebrado y que ya estaba por, por mencionar lo que todos conocemos, eh, inmediatamente, como maneja muy bien el tema del oportunismo y la mediatización de todas las cuestiones, este se intenta poner al frente. Los claro. que sabemos bien y conocemos a fondo la causa, sabemos positivamente que de no haber existido la movilización, la presión enorme que se ejerció desde las calles, este, para que estas cuestiones se esclarezcan, de ningún modo hubieran aparecido. Uh -huh. Esto es lo que vos mencionabas de la lo importante que pasa fuera del, del juicio también, que también la vigilia que estuvo viendo estos días, también le está dando una, un peso social a este juicio mucho más grande que el que a veces se le quiere dar. No tengas duda, sí, sí. no tengas duda, eso es esencial. Lo que ocurrió el lunes, por ejemplo, en el, en, el, en la inauguración del juicio, sí. en el día inaugural, tiene que ver con sobre todo con esa gran presencia afuera. Uh -huh. Y ustedes fíjense algo, eh, no somos... Eh, Este, para nadie eh, eh, ilusos, y nos damos cuenta realmente que la declaración de... Eh, esta fallida declaración de Pedraza el otro día uh -huh. se hizo entre gallos y medianoches para evitar otra vez la movilización de la gente. Uh -huh. este, ustedes saben que Pedraza fue invitado a declarar el otro día por parte del juez, este, se sentó en el banquillo de los acusados y logró uh -huh. evitar la foto de él en el banquillo este, precisamente por temor a la movilización Eh, que estaba en las calles eh ha habido todo tipo de maniobras dilatorias para la, para que el juicio comience. hay una necesidad concreta de patear el juicio para adelante permanentemente sí. todas las, las eh, actitudes que llevaron adelante los defensores tienen como como como como objetivo este no Dila, sí. dilatar postergar eh hacerlo largo eh claro, bueno, largo tedioso. el juicio comenzó el juicio ya está. Uh -huh. eh, y esto no ha sido, insisto, un logro de eh, ninguno otro más que de la movilización popular que exigía la, la, el comienzo de los debates, ¿no? Eh, Ismael, eh, sí. Daniela te saluda Buenos ¿Cómo días. te va? Te hago una consulta. Eh, había un, digamos, hay alguna estrategia por parte de la defensa de los imputados de Eh, plantear esto como un enfrentamiento por ejemplo, claro. creo que había un pedido de ampliar imágenes donde había alguien que supuestamente se parecía a Mariano con una gomera este, y como pla planteando como si estuviese hubiese sido un enfrentamiento y no una patota persiguiendo a un grupo de manifestantes eh, yo voy a hacer voy, eh, la verdad que es, es muy atinado otra vez muy oportuno lo que vos anotás porque eh, en esto hay que ser muy preciso y hay que ser muy claros yo llegué a escuchar adentro de la audiencia la enorme eh, injuria y agravio que significa de parte de uno de los abogados defensores el, la, la mínima el desl desli haber deslizado siquiera que podía haber algo que tuviera que ver con una legítima defensa sí. nunca escuché una cosa tan absurda tan este, eh, tan cínica por otro lado sí. porque cuando vos ves las imágenes completamente concatenadas de todo lo que ocurrió ahí. Y cuando ves las imágenes que vienen de distinta fuente, porque una imagen es C5N, por ejemplo, otra imagen es eh, asuntos internos de la Policía Federal, eh, cuando vos ves esas otras imágenes es la grabación, la filmación que con su celular ha hecho algún compañero que estaba en la movilización de tercerizados en todo momento, absolutamente desde el inicio mismo de esas filmaciones que son aproximadamente entre 45 minutos y una hora antes de acaecido el crimen de Mariano y el, el, las heridas al resto de los compañeros, demuestran claramente que hay más de un centenar de eh, gente con, convocada por Pedraza y compañía que están arriba de las vías Las vías entre Avellaneda y Barracas van por un terraplén, es decir, que están mucho más alto que las calles circundantes, y por las calles circundantes la movilización de los tercerizados que de ninguna manera podían eh, sostener algún tipo de enfrentamiento con los que estaban arriba, por razones obvias, incluso sería como desafiar hasta la física. Eh, desde arriba la actitud de los, entre comillas, ferroviarios, era absolutamente de eh, agresividad y provocación. Este, que llega en un momento dado a completarse cuando desde arriba empiezan a eh, tirar eh, piedras y agredir a la movilización que empezaba ya a desconcentrarse. Lo que ocurre después es que desde la estación Irigoyen, que es la que está del lado de la capital federal, uh -huh. baja el resto de las patotas al grito de ferroviarios, lo cual lo unifica con ellos, pero que además reciben de parte de los que ya estaban arriba de las vías, eh, llegan tarde con lo cual estaban expresando que había algo más en todo esto. Claro. Ese llega tarde, se termina cerrando, cuando toda esa patota baja, los compañeros estaban a casi 400 metros del lugar, de toda fe el propio helicóptero de la Policía Federal. Claro. Sí. Sí, sí, no, no, te estamos mucho Ah, sí, sí. bajan y entran en una persecución que se interrumpe momentáneamente cuando descubren que están las cámaras de C5N. ¿Por qué digo esto? Porque en ese interín, subrepticiamente, la propia filmación de la policía se interrumpe. No. Justo en el momento que la patota empieza a correr por las calles. Pero ven a C5N y cuando ven a C5N se frenan, amenazan a la periodista, y el camarógrafo baja la cámara pero no la apaga, con lo cual se ve que una vez que la cámara baja, retoman ellos la persecución al resto de los compañeros, que ni siquiera los veían porque estaban, insisto, a dos cuadras como mínimo del lugar donde estaban corriendo esta gente. Se escuchan los disparos e inmediatamente el regreso de la patota, que es, no casualmente, cuando se reabre la filmación de la policía. Miren ustedes qué casualidad. Claro. <risas> esta situación revela claramente la existencia de una agresión única es absolutamente inadmisible, es una, un dislate de cualquier forma, es un ataque a la lógica, sí. es un ataque al sentido común inclusive, que se intente postular la posibilidad siquiera mínima de que haya habido un enfrentamiento en los términos que ellos lo plantean. Sí. Hay que ser muy cínico, hay que ser muy turro, hablando en criollo, sí, sí. para este, eh, eh, adjudicarle a Mariano o a cualquiera de estos compañeros la generación de un hecho de estas características eh, Ismael te quería apuntar también eh, otra cosa referida a, la, a las pericias que se hicieron entonces creo que el, el año pasado eh, que decían que me imagino en un intento de morigerar la situación la bala había rebotado sí, en claro, el piso claro Y por esas casualidades de la vida... Bueno, pero eso hecho. eso fue... Ese, este, esto quiero que aclararte lo siguiente. El perito es un perito mediático, un tal Locles, que ha sido procesado por eso, no, no, no. que destruyó el, el, la evidencia clave, que es la bala eh, este, que mató a Mariano, eh, haciendo una maniobra burda y delictiva totalmente, porque en el mismo acto de la pericia la, la, la, la, la, la rebotó contra la mesa y la, la modificó. Mira. Lo que nadie puede explicar es por qué aparece la bala en, la, en el glúteo del compañero Nelson Aguirre. ¿Qué pasa con la bala de, en la cabeza de eh, Elsa Rodríguez? Eh, ¿Qué pasa con la bala en este, la, las dos balas que se incrustan en el micro de La Chevalier que estaba ahí en, en la calle Luján? Es decir, eh, eh, es tan burdo lo que están planteando que por otra parte lo plantea de la defensa de UNIO, que eh, recuerdo, el abogado es un taligunet, que es defensor de represores, eh, para que vayamos viendo también cuál es la calaña, ¿no? Sí, sí, sí, vamos a ver a qué clase pertenecen. Exactamente. Dime Exactamente. quién te defiende y te, te diré ¿Qué? quién eres. Claro. ¿Cómo, cómo? Dime te, quién te defiende y te diré quién eres, dice acá ah, nuestra compañera no, algo, Agustina. Digamos, este, a, eh, algo parecido. Yo entiendo que es necesario, obviamente, el, el derecho de defensa es algo imprescindible. Este, lo que pasa que eh, también es cierto que no se puede vulnerar, el, el, el digamos que no en nombre del derecho de defensa o puede decir cualquier barbaridad. Pero esto es sí. concretamente una toma de posición, ¿no es cierto? Sí, sí, me corro de la cuestión jurídica y planteo la toma de posición. La toma de posición es esta, matan y después el cinismo de, de, de, de este, caracteriza la estrategia defensista. ¿no? Uh -huh. eh, Ismael, ¿cuál es la prueba más importante que vos considerás para, eh, digamos, demostrar ...que tanto Pedraza como el Gallego Fernández... ...estaban dirigiendo eh, a esta patota ese día. La prueba más importante es que esto es un negocio... ...de 66 millones de pesos. Uh -huh. eh, Está sentada ahí, ¿no? Todavía. Sí, sí. Claro. Sí, sí. claro. Sí, eh, sí. Me parece que hay que entender el negocio... ...de la UGOFE, de Pedraza y, y del Ferrocarril Roca... Este, ...que hacían con los tercerizados para comprender... ...el porqué de la necesidad de organizar todo esto y definitivamente matar a Mariano o herir gravemente al resto sí. de los compañeros. Matar el movimiento de los tracerizados, por lo mejor es... Aleccionar, muchachos. Sí. El término es aleccionar. sí sí El término es, es que lo que han hecho, plan. lo han hecho para definitivamente decir, termínenla, así como en algún momento las disputas en la Argentina terminen termínenla zurditos de mierda por estar jodiendo a esto que es un patrimonio exclusivo nuestro. Uh -huh. Ahora es termínenla surditos de mierda, que se nos están jodiendo el negocio de 66 millones de pesos, que era el subsidio que el Estado ponía a las cooperativas que no casualmente presidía la mujer de Pedraza, y que era la que contrataba a los eh, tercerizados, que a su vez, como era cooperativa, cada tercerizado de su ingreso debía dejar un porcentaje. Claro. El tercerizado, les recuerdo, no cobra lo mismo ...que el personal de planta del ferrocarril... Claro. ...con lo cual se producía también otra gran diferencia... ...y tampoco tiene la estabilidad laboral... Que... ...eso mismo... ...y Eso tampoco mismo. pueden participar en las elecciones... Eh, Cremiales, ...gremiales... Claro. Eh, por, ...imagínense ustedes que si entraban a formar parte de la planta... ...obviamente además por las características este, ideológicas... ...que reunían a quienes organizaban... ...y están organizados dentro del grupo de tercerizados... Eh, empezaba a temblar seriamente la posibilidad de que Pedraza maneje hegemónicamente el gremio. Sí, no. Es decir, estas son las cosas que hay que ver más allá de las cuestiones de las pruebas puntuales este, eh, del juicio. Acá hay que ver estas cuestiones que son las que explican el porqué de la necesidad de Pedraza y Fernández de organizar a esta banda de delincuentes y cometer el crimen que cometieron. Bueno, Ismael, te agradecemos mucho el tiempo y toda la información que nos das. La verdad que eh, nos viene muy bien eh, querías comentar algo más ahí bueno eh, bueno eh, Ismael eh, queremos nosotros sabemos que vos sos el, uno de los que redacta el blog eh, juicio punto blogspot punto que está muy bueno para saber día a día lo que está pasando en el juicio eh, vos querés saber si yo soy uno de ellos sí sí o que estás eh, bueno los compañeros es un trabajo colectivo nosotros todo lo que hacemos lo hacemos colectivamente uh -huh. eh, eh, cada uno comparte y cada uno aporta Este es un trabajo que no hacemos... Correpi no es una organización de abogados, Correpi es una organización de luchadores eh, eh, antirrepresivos uh -huh. y en eso colaboran absolutamente todos. Bueno. Este, el trabajo es tan importante de los abogados que estamos ahí sentados en el, en el, en el escritorio mismo del juicio como de los compañeros que recogen todos los datos de lo que va ocurriendo afuera, eh, en general es un trabajo colectivo. Alguna vez me toca escribir alguna cosa a mí, obviamente, muy bien. pero no me diferencia sí. absolutamente de ninguno de mis compañeros. Es un trabajo colectivo. En realidad. Bueno, bueno, lo recomendamos ese blog porque para seguir el juicio es una fuente de primera mano y muy buena y que claramente también tiene una toma de posición. Así que, bueno, los que no quieren informarse a través de La Nación y Clarín pueden hacerlo desde este lugar. En todo caso, los que no quieren desinformarse a través Claro. <risa> bueno, Ismael, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, seguramente nos comunicaremos de vuelta, esperemos. Les mando un abrazo muy grande y a disposición. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias. Bueno, era Ismael Jalil, miembro de Correpi, abogado que está eh, colaborando con el, la querella del juicio. Eh, a bueno, los imputados por el crimen de Mariano Ferreira y le, todo lo que ocurrió aquel día de octubre del año pasado. Puedo decir una cosita más como para retomar algo de lo que hablamos recién con Ismael. Este, digamos, el día siguiente, al día siguiente de la muerte de Mariano Ferreira, el 21 de octubre del 2010, Cristina, por ejemplo, dijo, voy a defender todas las manifestaciones, pero no con armas y palos dejando eh, bien asentado esta cuestión de la, del enfrentamiento uh -huh. muy bien y eh, por otro lado Aníbal Fernández decía que la policía actuó impecablemente, o sea esos siete imputados que están hoy eso lo dijeron banquillo. al día siguiente lo, lo de Aníbal no sé, pero si, si el mismo día el día siguiente, antes, la semana an antes digamos. de que se pusieran a la cabeza del juicio digamos. eso seguro sí, no, sí. Claro pero sí. bueno igual ellos siempre intentaron sacarle expiar de culpas digamos a la policía en el sentido que bueno no tuvieron nada que ver y en el, claro. en el peor de los casos a, habrían mucho abandono de personas uh -huh. no no fueron partícipes del homicidio cuando en realidad digamos eh, tiene mucho más que ver con también ser ser ser homicidas tanto como los como los miembros del sindicato la policía digo, no, no no es lo mismo abandonar a alguien que eh, participar en su asesinato claro claro entonces sí, sí, que es lo que justamente decía claro. eh, recién Ismael, Ismael, que era la forma de, también de morigerar la acción al policial. Y dos frasecitas más te tiro. Digo, el, día, el día 22, Cristina iba contra el Partido Obrero con todo. Y decía, el Partido Obrero, que ayer exigía la intervención de fuerzas policiales, policiales, es el mismo que ingresó por la fuerza al Ministerio de Educación la semana pasada. Haciendo referencia a la toma de la Facultad de Ciencias Sociales... O sea, perdón, a la toma del la Ministerio de Educación por parte de los estudiantes de Ciencias Sociales que habían estado dos meses tomando la universidad, la facultad, y que, digamos, cinco semanas tomar el Ministerio. Comparando una toma de estudiantes con el asesinato de eh, un militante por parte de una patota con la complicidad de la policía, y una comparación muy poco feliz. Sí. No, y es la misma reacción que tuvo cuando se incendiaron los trenes, creo que fue en el 2010. Mm, eh, 2010, 2010 la, ¿no? La estación de aero eh, Sí, que no, eh, no, lo no, primero, no. la primera reacción no, de sí. 2009-2010, ¿no? la primera reacción que tuvo Aníbal Fernández eh, fue justamente culpar al Partido Verde y a Pino y a Pino Sí. sí, y diciendo también, eh, digamos, desde el mismo blog de la Casa Rosada, que, la digamos, esta muerte había sido producto de la violencia. O sea, vamos con, por el mismo lado. La crisis causó dos nuevas muertes, parece esto. La violencia causa mm. eh, causó la muerte de un militante. Uh -huh. Sí, cosa que, digamos, si, si viniera de una pacifista que no tiene absolutamente nada que ver con el conflicto, uno diría, bueno, claro, sí, la violencia, eh, qué feo. Eh, digamos, viniendo por parte de una pata, de un aparato sindical en el cual... Eh, esta, este gobierno se apoya es ya, digamos, doblemente jodido no. eh, por, a, Yo tenía ganas de comentarles que en diciembre del año pasado Cuando bueno cuando se cumplieron dos meses del asesinato de Mariano Se hizo un mural en la estación Constitución Los trabajadores de Sanón vinieron y hicieron un mural en, en su honor en la estación Constitución el, llamativamente el tercer día del juicio el, sí, o el segundo día del juicio eso aparece tapado por carteles de la Unión Ferroviaria con carteles verdes tapado absolutamente todo el mural hecho con los cerámicos de Sanón eh, se realiza un acto el mural se destapa ya el viernes el mural aparece destrozado y tapado sí. en su lugar con carteles verdes de la Unión Ferroviaria la lista de que apoya la llevo Eh, Fernández, digo, como para eh, digo, el, el papel activo que sigue teniendo aún hoy la patota de la Unión Ferroviaria que no son ni siquiera capaces de honrar o por lo menos de dejarnos honrar nosotros, un compañero luchador, eh, es realmente ya llega a puntos eh, deplorables. Digamos. Sí, es un tema del que vamos a seguir hablando seguramente acá en el programa. Por lo pronto, bueno, queremos dejar comentarios de compañeros que bueno. Y acá Pato, en cara al libro, nos comenta que, bueno, las cosas acerca de los comentarios de la presidenta, una guachada marca Cañón. Eh, Juan nos cuenta, Juan Lautaro, que, bueno, que fue emocionante el audio que escuchamos al principio, que estuvo el domingo en la vigilia y fue emocionante estar ahí y revivirlo a través de los audios, que también todo esto es muy fuerte para él. Y Lucía Cañaveral nos, nos felicita por la gran entrevista, gran informe. Eh, por lo pronto vamos a ir a la tanda eh, y vamos a ver cómo seguimos con este... Programa del Parlamento de Simios. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Oh, perdón. Me sorprenden trabajando. Hey, do the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 Consultas e inscripciones al número 155 34 62 o 155-40-13-17 Organiza Red Nacional de Medios Alternativos Noticiero Popular, Giramundo TV y La Pujante 93.3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 Estás escuchando el palermo de los signos. Bien, estamos escuchando, arrancando este último bloque, música con sentido. Eh, mis compañeros me han dejado solo, así que va a ser una, un momento íntimo entre ustedes y yo, queridos oyentes. Si querés puedes sentar, Fede. Estamos al aire. No, no, bueno, no pasa nada. Hasta Fede, Fede me acompaña en la máquina, volver siempre al pie del cañón. Bueno, antes que nada, una, una Fede Ratas que me dice Pato en cada día que me despierte, que estaba festejando el dicho de la rubia Roldán. Claro, como las eh, posteos no llegan en tiempo real porque vos nos escuchás por streaming, Pato a lo mejor a veces no sabemos muy bien a qué, a qué ni siquiera yo a qué comentario te referís pero si querés aclararlo te lo, te hacemos una, una fe de ratas Bien, eh, el tema que les traigo hoy para música con sentido con el que vamos a hacer el programa tiene que ver un poco con lo que estamos escuchando que es eh, la obra que hizo Juan Manuel Serrat en los 70 recuperando parte de los que fue Eh, la obra de Miguel Hernández, un poeta español que durante mucho tiempo fue ninguneado por la historia española, ahora les voy a contar por qué, uh -huh. y que de alguna manera lo trajo de vuelta a cerrar a la luz. Miguel Hernández es un español nacido en Orihuela en, en, en 1910, hijo de una familia de pastores, eh, que digamos, desde chico... Eh, Digamos, llevó adelante el trabajo familiar que era el pastoreo de, de animales de, de ganado. Eh, tuvo una educación primaria en distintas escuelas religiosas, pero a los 13 años deja de, es retirado de la, de la educación para dedicarse al pastoreo, para dedicarse al negocio familiar por orden del padre. Sin embargo, a los 15 empieza a frecuentar la biblioteca y a formarse en los grandes autores de la literatura española. Eh, y de hecho a la joven edad de 15 años funda un círculo literario en su pequeño pueblo en Orihuela en 1931 eh, obtiene a la edad de estamos hablando de 20 años, su primer premio su primer y único premio literario obtenido en vida que se lo da a la Sociedad Artística del Orfeón Lisitano. claro, la anécdota cuenta que el tipo pensaba que el premio iba a ser por bon dinero, entonces alquiló un auto con la guita que había sacado de la venta de leche, para ir a recibir el premio. Cuando se lo dan, le dan un, lo que se llama una escribanía, que era de plata, que es un set de, de distintos instrumentos para la escritura que se ponen en el escritorio. Eh, pero bueno, ya de grande se instala en Madrid, donde colabora en, en, en distintos proyectos educativos y en publicaciones periodísticas y literarias. El tipo va publicando su obra y en Madrid entra en contacto con las fuerzas republicanas, con todo el movimiento que había... Y cuando estalla la guerra civil, se alista de inmediato en el bando republicano. Eh, y forma parte de varias eh, mili milicias y distintos frentes en distintos lugares de España. Como parte del, del, del gobierno republicano, él forma, viaja a la Unión Soviética, en representación del gobierno de la República, eh, a distintos congresos eh, literarios y culturales. Pero finalmente, en abril del 39, cuando Franco declara, da concluida la guerra, y justo se había terminado de imprimir el, uno de sus libros, que es El hombre acecha. Y antes de que, de que pudiera ser encuadernado y, y difundido, el gobierno de Franco ordena la quema de todos esos libros, de los cuales se dos ejemplares nada más, que bueno, finalmente en 1981 eh, lo, hicieron posible su redición. Pero la cuestión es que a partir de ese momento ordenan la detención de Miguel Hernández. Eh, bueno, empieza la, la... El tipo trata de escapar, pero antes de irse quiere irse a vivir a Orihuela, quiere despedirse de su pueblo, y en el camino es detenido. Eh, logran una liberación sin, sin juicio, medio, amigos del, del orden de la cultura, porque el tipo era un escritor dentro de los, del circuito literario muy reconocido. Finalmente, es detenido en Madrid. En el año 1940, Condenado a Muerte. Eh, en, esos, en ese periodo escribe bueno, muchos de los poemas más famosos, muchos de los que musicaliza eh, Serrat. Y, cuando está preso condenado a muerte en Madrid, logra también, gracias a viejos amigos de la infancia que ya tenían cargos en la iglesia importantes, que le bajen la pena a 30 años. Bueno, está la anécdota de que en esa época su mujer le escribe... A la, a la cárcel que solo tienen para comer, claro, el, estando el preso, solo tienen para comer pan y cebolla. Entonces el tipo escribe el poema Ananas de la Cebolla. Y bueno, finalmente al, al, al año él se enferma muy mal y termina muriendo de tuberculosis en el año 1941. Y cuenta la anécdota que no pudieron cerrarle los ojos, murió con los ojos abiertos. Eh, de esa época es el poema que vamos a escuchar musicalizado por Joan Manuel Serrat que se llama Llegó con tres heridas. Que de alguna manera la idea de escucharlo hoy eh, tenía que ver con eh, las heridas simbólicas y reales que eh, dejó la muerte de Mariano Ferreira, las heridas también que, Mariano Ferreira, que llevaron a la muerte de Mariano Ferreira. Este poema habla de tres heridas. Eh, la, la herida de la, del amor, de la muerte y de la vida. La del amor es la que empieza el poema y la del amor también es la que cierra el poema. Eh, habría que pensar cuáles son las heridas que hay que ab abrir y cerrar o que están abiertas y que deben ser cerradas. Y cuáles son las heridas del amor, de la vida y de la muerte de cada uno de nosotros. Por lo pronto, eh, vamos a escuchar de Joan Manuel Serrat. Eh, llegó con tres heridas. Llegó con tres heridas. Nos despedimos hasta el sábado que viene, de esta manera. Con una, algo más quería decir. Sí, nos despedimos, eh, aclarando, bueno, de nuevo eh, Juan Lautaro deja un mensaje que dice qué pena Mariano tener que decirte tan temprano sí. hasta la victoria siempre. Uh -huh. Qué emocionante el audio chicos, estuve el domingo en la vigilia, fue emocionante estar ahí y revivirlo con estos audios también. Y por último, Patón Cara Libro aclara que la, el comentario de una guachada marca Cañón con un corazoncito era, dice, díganle a Nahuel que se despierte, que le estaba festejando el dicho a la rubia roland Claro. Eh, le mandamos un saludo a todos nuestros oyentes hasta el sábado que viene. Muy bien, hasta allá. Y los dejamos con tercer piso al fondo. Con tercer piso al fondo. Que están ahí esperando. Así que llego con tres heridas. Yo a Manuel Serrat canta Miguel Hernández. Chao. Con tres heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con tres heridas, de viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con tres heridas, yo. La de la vida, la de la muerte y la del de amor llegó con tres heridas, la del amor, la de la muerte.